si en la vida quieres triunfar oh, oh, ah, un consejo te voy a Así lo conseguirás No te dejes impresionar, oh, ah, oh, oh, oh. vive y nunca mires atrás, oh, ah, oh, oh, oh. y la vida te sola.